Lunes 21 de septiembre, con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, a través de Fantástica en el 92.3, de la frecuencia modulada. Hoy se celebra el Día del Trabajador Radial. Un saludo para todos los colegas de diferentes radioemisoras de Talca y la región del Maule, y por qué no decirlo a nivel nacional en este día tan especial para nosotros y rara las fiestas patrias patria este año eh, con un terremoto de por medio en la zona norte del país el suicidio de Eduardo Valet un 18 de septiembre ya estaremos profundizando sobre aquello y ahora estamos eh, de vuelta con toda la contingencia deportiva ¿Será presentado mañana o seguramente el miércoles? Se nos ha indicado el nuevo entrenador de Rangers de origen argentino. Una apuesta. La traída de Héctor Alfredo Almandós. Nacido un 17 de enero de 1969. 46 años de edad. Fue un defensor que jugó en, en varios elencos de su país como... Vélez Arfil, estudiante de La Plata, San Lorenzo Almagro, Deportivo Español y Chacarita Juniors. Y tuvo una larga carrera en el extranjero, donde jugó en siete países, entre otros Holanda, México, Brasil. Estuvo en eh, Bolivia en dos oportunidades. En Perú, un trotamundos eh, este entrenador que como jugador cuando estaba en Vélez logró la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1994 junto a Carlos Bianchi. Pero lo que nos interesa es su carrera como director técnico y, digámoslo, no tiene experiencia dirigiendo equipos adultos. Me llama la atención que, que con 46 años solamente en su currículum figura como entrenador del equipo de reservas de Vélez Sárfil y también fue ayudante de José flores en el equipo adulto y no le fue muy bien al Turuflores, digámoslo. Es su primera experiencia como entrenador de equipos adultos y sería presentado de manera oficial este martes o a más tardar el miércoles y dirigirá este domingo frente a Iberia, al mediodía por la eh, séptima fecha del campeonato de la primera B, hará su debut. Siempre ocupamos esta frase bíblica, por las obras, por los frutos, los conoceréis, el tiempo será el mejor testigo, pero téngase presente, es una apuesta arriesgada que está haciendo la dirigencia de rangers con un entrenador que no conoce el medio chileno y que, primera vez que dirige elencos adultos, vendrá con dos preparadores físicos y un ayudante técnico. Por mucho que pueda realizar un buen... Y esto pasa en todos lados, con la Sarte, en la U, eh, etc., eh, se, se trabaja bien pero los resultados mandan. El examen se rinde cada fin de semana y los resultados van a indicar si Héctor Alfredo Almandós hará historia o será uno de los tantos técnicos argentinos que fracasaron en el medio chileno. Y tendríamos que indicar que... Eh, Seguramente, nos ha indicado una fuente directiva, su contrato será revisable en diciembre, porque eh, se dice que estaría recomendado por eh, la familia Pini, eh, también se hizo una búsqueda por parte del presidente Jorge Yung en compañía del gerente Martín Iribarne en Buenos Aires, se entrevistaron con varios entrenadores, y eligieron a Héctor Almandós. ¿Alguien me puede decir cuando Dalcio Giovagnoli llegó a Rangers era un desconocido? Estamos de acuerdo. Pero, en su currículum figuraban largos años dirigiendo en el fútbol boliviano, en equipos del Nacional B argentino, y también tuvo pasos por Ecuador y Paraguay. Y Giovagnoli había sido campeón con elencos bolivianos. Había disputado Copa Libertadores de América como entrenador. Alguna vez en un interinato por un partido dirigió en un amistoso a la selección de Bolivia. Cuidado, Giovagnoli ya tenía una larga carrera eh, dirigiendo equipos adultos. Pero aquí estamos en presencia de un entrenador que solamente ha dirigido en la reserva de Vélez Sárfil y que registra eh, un par de ayudantías en equipos adultos y llama poderosamente la atención que con 46 años sea su primera experiencia como entrenador de equipos adultos por eso digo una apuesta arriesgada pero démosle tiempo al tiempo y a través de los resultados podremos indicar si fue una buena o mala elección un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva a través de Fantástica en este lunes 21 de septiembre en, casa, en, Dimacén. en Dimacén estamos preparados para atenderlo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 señal deportiva a través de Fantástica la persona que influyó en la traída de Héctor Alfredo Almandós hay que especificar que Jorge Jung y el presidente Rangers y el gerente Martín Iribarne estuvieron un par de días en Buenos Aires la semana anterior entrevistándose con varios entrenadores y optaron por Héctor Almandós a través de un diálogo con su representante Cristian Bradarnik famoso empresario argentino Cristian Bradarnik es el representante que recomendó a Héctor Alfredo Almandós al fin y al cabo es una apuesta lo mismo ocurriría si se hubiese elegido un entrenador chileno sin experiencia, como lo que está haciendo, por ejemplo, San Luis de Quillota con Miguel Cheito Ramírez. Todas son apuestas y esperemos que por el bien de Rangers sea la mejor. Y los dirigentes quieren lo mejor para el club, así que... Démoles tiempo al tiempo. Por parte de la hinchada pueden existir dudas. Y de todo el mundo no incluimos. Pero habrá que evaluarlo por los resultados. Y no sería eh, prudente juzgarlo a priori sin que comience su trabajo. Así que van seis fechas del campeonato. Y cuando ya termine esta primera etapa en diciembre, cuando se disputen las nueve fechas restantes, ya eh, con 27 puntos en disputa, podríamos ya tener eh, algún alguna primera eh, opinión con respecto a este entrenador, Héctor Alfredo Almandós. Repito, en el fútbol no hay una varita mágica eh, eh, hemos tenido tantos casos eh, de entrenadores eh, argentinos que han llegado a chile y no y no triunfaron pero también han existido experiencias positivas como las que dijimos la semana anterior y esta apuesta esperemos sea en Eh, la mejor por parte de Rangers y que permitan eh, ubicarlo en los lugares que se merecen y se me ocurre que al trabajar en la reserva de Vélez Sarfield, también debe tener experiencia en la formación de jugadores la idea sería que realice un trabajo integral, que vaya de la mano con los resultados del equipo adulto, pero también con la promoción de futbolistas eh, con los eh, canteranos y de antemano la mejor de la suerte para este entrenador más allá de la nacionalidad lo que interesa es que pueda eh, ser un aporte y repito los resultados del fin de semana son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 11 Oriente frente a Plaza La Loba. Llame al 223 85 40. Ya estaremos retomando el bloque de Rangers porque sin duda eh, una de las noticias que conmovió al fútbol chileno fue el suicidio de Eduardo Bombalet. Eligió un 18 de septiembre. Muy patriota. El hombre para haber tomado esa drástica eh, determinación de quitarse la vida. Vamos a hacer una breve reseña sobre Eduardo Bombalet, nacido en 13 de enero de 1955, fal fa eh, falleció a los 60 años. Impacto por la muerte del ex futbolista y comentarista deportivo Eduardo Guillermo Bombalet, quien el viernes fue encontrado sin vida en el Hotel Bombalet. Los Nogales, en la comuna de Providencia. El fin de un fenómeno. Dueño de una personalidad única, el exfutbolista será recordado por el comunicador que irrumpió con fuerza en los 90. Su crítica filosa y su estilo desenfadado marcaron época y también le granjearon amores y odios con la misma intensidad. Fue un personaje sus frases más recordadas. Después de su retiro como jugador tomó el micrófono para marcar época como comunicador. Las críticas normalmente eran feroces y las transmitía con un estilo frontal y muy provocador. Vamos revisando. No quiero flights en Chile. En las grandes selecciones no salen a andar a 160 kilómetros por hora. Tonto weón. Así criticó Arturo Vidal cuando chocó su Ferrari en estado de ebriedad en plena Copa América. Me cargan los mentirosos y los políticos, déjate de mentir, me tienes aburrido, no existes. Así calificó en mayo de este año al diputado Giorgio Jackson en el programa Vértico. Borgy me copió el estilo de jugar, porque sabe que yo soy el mesías del fútbol chileno. En plena efervescencia por el Colo Colo tetracampeón, Bombalet no se callaba. Seguimos revisando sus frases eh, célebres. Manuel Pellegrini es un caballero. Buena percha, habla bien, pero lo único malo es que no sabe nada de fútbol. Aquí se cayó, pero tremendamente. El ingeniero fue uno de sus primeros flancos cuando a mediados de los 90 lo trataba de piloto de Lufthansa. Seguimos. Pelao, clasificaste a Francia porque me hiciste escaso el mensaje al director técnico Nelson Acosta cuando Chile anotó su nombre en el mundial de Francia 98 Messi es un enano maldito cagón y arrugador sin piedad criticó al capitán argentino luego de la final de Copa América en Chile soy tu sensei, tu Dalai Lama soy el mejor, soy el gurú otro de sus mensajes que traspasaron generaciones los peruanos Son indígenas, tontos y manejables. Palabras a los hinchas del país vecino ante el 2-1 de Chile en la última Copa América. Es una ordinariez. Nada peor que estos personajes que se dan de culto si no lo son y que juegan el papel del pobre y les gusta el dinero más que a todos. Bielsa se cree Dios. Este es un país con clase y eso a él le falta. La crítica a Marcelo Bielsa tras el frío saludo al presidente Sebastián Piñera en 2010 el fútbol es como la selva se puede robar y mascar a destajo entró mucho dinero al fútbol y aparecieron todos estos pseudoempresarios y se robaron el fútbol enero de 2002 en su presentación como director técnico de la Universidad Gabriela Mistral todo lo que tenía lo perdí con el cáncer tres propiedades se fueron y quedé con deudas Todavía estoy pagando. Cuando me llaman, les digo, mañana te pago. En su última entrevista en el programa Más Vale Tarde habló de sus penurias económicas. ¡Chileno, tienes que ser gurú! ¡Fakir y guerrero! Una de sus tantas frases que quedaron en la historia. Yo fui el que provoqué la pelea. Tengo un dolor en el alma porque no puedo pelear a los 50 años con un amigo que quería mucho. Junio de 2008 y el round con Carlos Caselli. Todos andan... Todos andan tristes porque se fue Ferguson. ¿Qué tanto si era un curado que no ganó nada? Era mejor el perro verde. Así analizó en 2013 la partida del director técnico escocés de los Diablos Rojos. Nunca le he temido a la muerte. Lo que temo es que mis hijos se queden sin papá. Abril de 2011, en plena lucha contra el cáncer. Las frases más recordadas de Eduardo Bonballet quien eh, como futbolista profesional era un volante de contención que jugó en la Universidad de Chile entre 1972 y 1974. Después estuvo en la Universidad Católica del 75 al 77. O'Higgins de Rancagua, 78-79. El 80 estuvo jugando en Estados Unidos, en Fort Lauderdale. El 81 y 82 volvió a Universidad Católica. Parte del 83 vuelve a Estados Unidos al Tampa Bay y se retira jugando en enero del 84 en Unión San Felipe. Dejó el fútbol a los 28 años. En total sumó 237 partidos. Que descanse en paz. Eduardo Bombalet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 la tabla de posiciones en la primera B y por eso digo, los entrenadores eh, extranjeros son apuestas pero de los equipos que están punteros todos con 13 unidades tenemos a San Felipe dirigido técnicamente por Germán Corengia, argentino Deportes Temuco también suma 13 unidades dirigido por entrenador chileno Luis Landeros y cobreloa suma 13 puntos dirigido por técnico argentino ex Unión San Felipe César Vigevani eso es relativo en primera división el puntero es Colo Colo con eh, 18 puntos dirigido técnicamente por un chileno José Luis Sierra por eso digo eh Por los frutos los conoceréis y sería irresponsable criticarlo antes que dirija. Uno puede tener dudas por porque es su primera experiencia en un equipo adulto, pero tiene una larga trayectoria en la reserva de Vélez Arfield, pero los resultados van a indicar si fue una buena o mala elección. La de Héctor Alfredo Eh, el técnico Alman Doss, Héctor Alfredo Alman Doss, de 46 años de edad y que actualmente dirigía al equipo de reserva del club de Liniers, Vélez-Zárfil y estará debutando este domingo ante Iberia, talca al mediodía a las 12 horas viene con dos preparadores físicos y un ayudante de cancha Ma mañana ya comienza a dirigir las y es probable que sea presentado durante la jornada del martes a la prensa o a más tardar el miércoles un breve alto y continuamos con señal deportiva a través de fantástica en esta jornada de lunes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 Inmobiliaria Independencia 25 años construyendo los sueños de los maulinos Inmobiliaria Independencia Tu casa, tu independencia Durante cinco días de oro El trabajo Llegó la hora De ir al pago Sábado hoy Se cambiará su el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 señal deportiva a través de Fantástica una de las personas que estuvo en el adiós en la despedida de Eduardo Dombalet en el multitudinario funeral donde cerca de 500 personas acompañaron a los familiares y amigos en el sepelio en el parque el recuerdo fue el ex arquero Marco Antonio Cornés eh, a quien tenemos en línea muy buenas tardes ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Buenas tardes Marco, eh, impactante eh, eh, eh, el trágico deceso de Bombalet Sí, no solo nosotros tiene compartimos con él eh, yo estoy mirando a, a ese jugador importante que tuvo la selección en la década 80 que fue eh, un amigo mío dentro de la selección chilena independiente de de, de de las situaciones que vivió después, pero yo fui a despedir a mi amigo con quien logramos objetivos claros el pensamiento de él nunca nunca dejó de ser así eh, con esta con esas ganas siempre de, de ganar que la transmitía en nuestros plantero camarín entonces eh, en, en mi época como futbolista tengo muy buenas eh, eh, buenas vidas con él eh, sube lo que era el triunfo me, me motivó siempre a, a lograr objetivos Como miran, era un chico joven como muy ilusión, eh la verdad que siempre me crié bajo ese concepto con Eduardo. Sie ah, eh, bueno. Siempre fue depresivo. No, yo, yo creo que yo creo que eso se eso se se va se va eh viendo en, en su vida cómo cómo es la verdad que la persona que está constantemente eh, siendo siendo una persona que, que va al frente, que va luchando, tiene demasiados detractores y eso mismo, esa lucha constante va poniendo siempre en esa en esa lucha y en esa situación de, de, de, de apremio eh, yo creo que todos todos nosotros por luchar siempre tenemos esa, esa situación que está ahí viva, latente, que es la depresión en algún minuto algunos la pueden dominar otros no eh, pero yo creo que Eduardo Eardo en un constante luchar eh, eso se se fue agudizando y claro, ayer como justamente como decían ayer eh, a lo mejor este de Eduardo podría haber sido mucho antes pero creo que el apoyo de la gente los amigos la familia eh, bueno ya ya la situación fue insostenible y lamentablemente acabó con su vida y con con un, con un tremendo con un tremendo dolor eh, de parte de la hinchada y la gente que lo, que lo sigue. ¿Por qué habrá tomado esta drástica decisión? Bueno, yo la verdad que no no, no, no, no, no sé, pero yo me imagino que por eh, otras situaciones que, que lo estaba moviendo, a lo mejor la parte económica, su su su su cáncer, sus situaciones eh, emocionales que él mismo eh, transmitía... Eh, Pero claro, uno lo escuchaba en la radio, lo escuchaba y, y siempre con ese con ese dejar fuera los problemas y entregar siempre estas esta ganas de, de luchar y ganar. Y, y que afortunadamente yo creo que el, el premio eh, se logró con esta este gran campeonato de Copa América que lo, lo hizo a lo mejor un poquito pagar la fuerza y se feligan. El bombalet que escuchábamos en la radio, detrás de él había un personaje... No, no, Eduardo fue sincero y, y honesto como siempre eh, Eduardo no hizo otra cosa más que ser frontal ser una persona que, que como él siempre lo dijo luchó por ser un futbolista profesional se la ganó a la vida siendo cadete después siendo seleccionado chileno jugar un mundial eh, no es fácil jugar un mundial no todos lo pueden hacer entonces él tenía, tenía ese camarín tenía esa posibilidad de transmitir lo que muchos no pueden hacerlo y es con conocimiento de causa con ese con ese triunfo que, que le dio la vida de ser un seleccionado chileno eh, tuvo la posibilidad de, de ser un líder en comunicación así como lo fue así como lo fue de eh, robert livingston que también fue seleccionado él tenía otra opción otra opción y es muy válida y bajo esa opción la verdad es que yo me sentí muy identificado con muchas de sus cosas había tenido contacto con él en el último tiempo Nosotros siempre estábamos en contacto, siempre estábamos escuchando, siempre nos estábamos preocupando, a lo mejor no una amistad de, de, de mil años, pero sí una preocupación de, de, del amigo, del, del, del, del, eh, de quienes fuimos partícipes en un Mundial y que y que nos tocó y vi un momento súper grato. Marco, ¿y cómo, lo, cómo definiría la persona de Bombalet? Como lo definiría él, yo creo que como un, un gran eh, orador, un, un gran motivador, un tremendo motivador de, de, de jóvenes, de, de, de ilusión. Eh, yo la verdad que eh, ayer he escuchado y mirado a la gente y, y el mensaje que él siempre entregaba era un mensaje positivo y que la gente que estaba alrededor del fútbol tenía que rendir para el objetivo que era ser campeón bajó esa bajo esa forma de él ver la vida eh, tenía muchos muchos seguidores y que ahí la verdad que se demostró con, con, con esa cantidad vacía que fue despedido y al bombalé futbolista el bomb futbolista es un jugador de, de mucho temperamento de mucho sacrificio de mucha entrega física y, y apasionado eh, él jugaba por chile Eh, bajo bajo normas de repente lesionados infiltraba jugaba los partidos o sea había había una entrega generosa de parte de él hacia lo que era eh, era jugar por su país habrá tenido un significado especial para él tomar la decisión de quitarse la vida un 18 de septiembre yo, yo pienso que eligió un el momento elici un el momento porque É no podía a irse una fecha que no correspondía al, al, al a lo que significaba él patriota eh bueno pues eh, como que si tuvo realmente toma de decisiones él a lo mejor la la las pensó la vivió en su momento y la tomó en una etapa difícil pero bueno son decisiones uno de sus grandes legados sería que eh, ¿Influyó para que los hinchas chilenos llenen eh, cada vez que juega la selección el Estadio Nacional con camiseta roja y también cantar eh, el himno apasionadamente? Sí, por supuesto. sí Aquí hay que, hay que darle el medio de respuesta, Eduardo, en muchas cosas. La clasificación para Mundial 98, yo se a hoy plenamente. El hecho de ser campeón de la Copa América y tener en jaque siempre a, a Sampaoli y presionarlo. Y, y tener siempre a los técnicos abierta a ahí en, el, en eh, con el con el pie no es cierto el acelerador que funcione a 100, a 100 por hora nueva no a 20 esos esas son las horas de bar así que así que yo yo, yo estoy plenamente eh, contento de lo, de lo, de, lo que, de lo que él entregó como como jugador y entre como como comentarista o o, o entregó el mensaje Qué personas ligadas al fútbol eh llegaron ayer a su a su despedida, entre otros. Bueno, yo yo vi yo vi poca gente, poca gente de fútbol, vi pocos jugadores de fútbol, lo que sí vi fue más Venezuela, la Ormeño por ahí jugadores que fueron la U con él, en la formación. Eh la verdad que eh bueno, cada uno cada uno se sentía o no. Eh, identificado con las cosas que decíadu algo por lo menos eh, yo lo conocí en la etapa como te dije anteriormente de futbolista mi amigo eh, constantemente nosotros diríamos eh, junto con rené y con Gino Valentini estábamos constantemente con él en varias cosas en varias etapas de su carrera de su día así que yo me siento muy muy cercano a lo que fue él, en, en su vida como como futbolista como y como, como comentarista Marco, y según su punto de vista, ¿cuál fue el legado que dejó las comunicaciones? Cambió cambió el, el, el concepto de, de, de, de la conversación futbolística. el él, él ocupó la quizarra, ocupó los movimientos, ocupó ocupó la forma de, de, de hacerla más simple para, para para el hincha, para el espectador, comprometió al hincha a, a, a ir a la, a la cancha a evitar por su país, ocupó eh, medio bueno, para mí para mí hoy día eh, eh, se ha ido un tremendo líder eh, independiente que a algunos le, le gusta, a otros no pero creo que fue un, un líder un líder de las comunicaciones y a su estilo lógicamente y, y ha dejado un legado tremendo ha dejado una, una enseñanza una forma de, de, de motivar y de, y, de, y de ser de tiene un minutoambi eh, cambió muchas formas y pensamientos de este de esta juventud. Al estar personalmente con él, era un tipo afable, muy distinto al hombre duro que se veía eh eh por la televisión o se escuchaba por la radio. Eh, no era mucho de de de de la entinera o alegre, eh era lo de la era la persona que que contaba chistes, era la razón que, que sabía de la felicidad que, que había eh, eso también eso también eh, en un minuto en un minuto le permitía en, en su forma de, de ponerle sobrenombre lo, a los personajes que, que él quería atacar y, y así muchas veces eh, la gente también con eso eh, eh, porque aquí hay situaciones que eh, enviaron, a es cierto?, el presidente de esa época, eh, que era era y, presidente de Wanda en esa época, eh, que fue presidente de la LFP. ¿Reinaldo Sánchez? No, Reinaldo Sánchez. Él le puso su sobrenombre que hasta el día de hoy quedó al cabo, ¿no cierto?, Chocopanda, eso quedó, quedó entre, las, entre las cosas que que él, que él comentaba. Entonces, esas situaciones que pasaron eh, eh, no eran menores dentro de lo que había que afrontar las situaciones. ¿Alguna anécdota? En la etapa de seleccionado nacional, en las eliminatorias para el Mundial de España 82, ¿le hicieron mucha broma a Lucho Santibáñez? Sí, pero una de las cosas muy simpáticas, que yo me acuerdo con Eduardo, estábamos nosotros en el, en el Colegio Mere, que era el, el, el centro de concentración con Eduardo, y, y en un minuto todos los jugadores tenían contrato con distintas marcas de zapatos, Y Eduardo estaba esperando que llegara alguien con con más dinero de lo que estaban ofreciendo ahí porque era el jugador que iba a jugar el mundial así que así que me dijo que lo acompañara a ver opciones y en eso llegó adidas a, a a a a buscar jugadores para el para el mundial, entonces en esa época se pagaba entre mil dólares dólares por jugar cada partido, entonces Eduardo llega y, y habla con el representante a día dice yo soy el mejor jugador que en chile y yo cobro 5 mil dólares ah, bueno, 5 hablando a la mascarilla que cobraba por jugar eh, ya le dijo a las 5 de la tarde con toda la ropa, el contrato y todo eso así que estaba contento eduardo y nos fuimos a almorzar y a las 4 y media me iba a buscar y dije, vamos a buscar a esta gente para recibirla bien porque me van haciendo un contrato de, de 5 mil dólares por partido bueno, pasó todavía pasó el mundial ha pasado treinta cuarenta y días eduardo para, para para firmar ese contrato porque sí comiendo de la mucha unato ganabahona pero bueno eso, eso era lo que él lo que él siempre buscaba y entregaba que era que, era que él que ser el líder y bueno era la verdad que eh, eh, eso a uno a uno lo lo motivaba siempre a, a estar muy contento con esa con esas decisiones que tomaba con él no hubo términos medios querido u odiado. Es que, es que después que se puso a hablar yo creo que a lo mejor la gente lo empezó a odiar la gente del fútbol pero, pero en la otra en la otra era querido eh, en, la, en, la, en la masiva eh, el, el, el que te exija el, el que te encuentre malo el que te encuentre en, que no sirve para el puesto que te, esto lógicamente que a nadie le gusta que, que ser ventilado públicamente pero el, el riesgo y las, y las comunicaciones hoy día Eh, hoy día a lo mejor Eduardo Bombalé es es una cosa pequeña al lado de son los teléfonos y la vía privada. O sea, la verdad que yo creo que los iniciadores de toda esta etapa eh, me quedo con, con el pensamiento, con la, con la forma directa de ser Eduardo y no este anonimato que son la, las redes sociales en el, en el, en el teléfono. Marco, gracias por entregar sus su vivencias y, y palabras eh, para lo que significó eh, la despedida de Eduardo Bombaret, fallecido a la edad de 60 años, en un trágico deceso. ¿Tomó la decisión de quitarse la vida en un momento difícil para él? Bueno, ahí lo tenga, había, ¿no es cierto?, como decía ayer, eh, como decía ayer eh, el cura, no me que duda que Eduardo ya está organizando ya algún equipo arriba y te, ya tiene tener su pizarra ese equipo ya armadito ¿ah? esperando que a lo mejor uno de acá abajo que esté con vía le, le, le falta arriba, así que eh, yo pienso que, que en algún minuto deberíamos eh, contar con Eduardo y, y, y bueno, recordar todas las situaciones que él vivió y yo hubiese, ¿ah? uno muy, primero, otro después Muy buenas tardes Bueno, hasta siempre, gracias Marco Antonio Cornés era el tercer arquero de Chile para el Mundial de España 82 detrás del, de Mario Benioz Carvir y tuvo una larga carrera en importantes clubes como Palestino, Universidad Católica, en equipos del norte como Deporte Siquique, Antofagasta, Regional Atacama y nos entregó algunos conceptos para lo que fue la partida de Eduardo Bombalet. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas, le ofrece pollo, cerdo y pavo, carne sur, once oriente, tres sur, para un rico asado, carne sur, el rincón de la carne, en once oriente, tres sur, diga que cincha Rangers y exija su yapita en carne sur, el rey de las costillitas, en once oriente, 3 sur. quiosco de diarios, revistas, confites, de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con uno oriente, la esquina buena. Impacto por deceso de Bombalet. Vamos revisando eh, lo que opinó la gente del fútbol a través del Twitter. Claudio Bravo, descansa en paz, gurú. Se te extrañará mucho, fuiste único, siempre te recordaré. Jorge Valdivia, seleccionado nacional. Se fue el gurú, siempre me apañó y me brindó apoyo. Que Dios lo reciba de brazos abiertos. Teófilo Cubillas, ex seleccionado peruano y ex compañero de en Estados Unidos. Me dejó frío la noticia. Se fue un tipo carismático al que recordaré con cariño. Mauricio Pinilla, seleccionado nacional. Compartimos programas y siempre demostraste cariño aconsejándome y hasta retándome. Seguirás siendo el gurú desde el cielo. Elías Figueroa, ex capitán de La Roja. Sus ideas las defendió a muerte. Se fue un gran amigo. Lamento mucho su partida. Marcelo Díaz, seleccionado nacional. La vida es muy frágil. Sin ser amigos ni conocidos, descansa en paz, bomba. Juan Carlos Letelier, ex exseleccionado nacional. Me impactó su final por lo que había superado. No dejó a nadie indiferente. Miguel Ángel Neira, compañero en O'Higgins, la Universidad Católica y La Roja. Me cuesta entender su determinación, pero fue único hasta en eso. Lo lamento tanto y dos personas que fueron duramente criticados por eh, Bombalet en la etapa de seleccionadores eh, chilenos. Javier Ascargorta declaró, Lamento mucho su muerte, ojalá encuentre el descanso que en vida tanto buscó. Nelson Acosta, ex seleccionador nacional, era un loco lindo. De repente se le fue la mano, pero era por su trabajo. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera,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 distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, haga su pedido al Fono 222 2073 y 223 1555 solicite su gas a don Sergio Quirós y rápidamente llegará a su domicilio. Una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos con el bloque de Rangers y también tenemos preparado algo como homenaje a Bombalet en los minutos finales del programa de hoy. Ya volvemos.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 36 minutos continuamos con Señal Deportiva, un programa diferente con estilo propio, 100% original a través de Fantástica en el 92.3 FM. Saludamos a Juan José Albornoz en Señal Deportiva. Muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Fue fue raro este este 18 de septiembre. Sí, bueno, eh... Eh, el terremoto tuvieron cosas muerte y, y todo lo que ya ya conocemos fue un distrito que muchas familias no nos olvidan vamos al fútbol lo que nos convoca eh, ¿cómo asume la llegada de un entrenador de origen argentino a Rangers? quería mañana iniciar su trabajo eh, 46 años de edad Dirigía al equipo de reserva de Vélez y es su primera experiencia entrenando un elenco adulto. Héctor Alfredo Almandós. Sí, bueno, yo también eh, leí ayer, incluso un día, que el nuevo entrenador Ranger, que viene con su cuerpo técnico, y, y hoy después de la práctica se martina Martín avisarnos que que mañana ya se hace presente el en entrenamiento con nosotros. Así que, bueno, la mejor de los éxitos nomás. Eh, llega un un perfecto con muchas ganas, muy buenas personas y bueno jugador Así que un grupo eh, entrenable que, que ojalá eh, lleguen luego los, los éxitos y los truco. Es una apuesta como bebé y eh, lo considera una apuesta yo creo que sí porque como no ha, no ha dirigido eh, acá en chile eh, en, va recién a agarrar un primer equipo el técnico y yo creo que, que viene viene a, a aprovechar su, su gran oportunidad y que, que le está dando acá rangeer Así que ojalá que le vaya bien, si le da bien a él, le va bien, bien a todo y, y bueno, por el beneficio de, del equipo, del club, ojalá que que, que no llegue los triunfos, llegue los éxitos y, y bueno, nos estamos abrazando después de finalizar este torneo ya que eh, es corto y, y queremos ya de, de logro importante. Para un entrenador desconocido que viene a abrirse paso a Chile, eh, ¿necesita una rápida adaptación? Eh, eh, eh, ¿Es difícil conocer eh, eh, eh, la primera vez? Sí, la, la primera vez es difícil de, de conocer, ya que eh, es otro estilo de juego. Pero bueno, esperemos que ahora como está la, la tecnología de de los partidos, de los videos, de todo eso, yo creo que debe estar al tanto eh, de cada del club, primero que todo, de la edición y, y de nosotros mismos, de cada jugador, yo creo que ya tiene su idea y, y esperar que, yo creo que de, de entrenar con nosotros, de conocernos... Eh, a cada uno el entrenamiento y, y bueno, así que lo esperamos de la, de la mejor forma y, y esperemos eh, tenerlo luego, yo ya mañana entrenando y para llegar bien al, al partido el fin de semana. ¿Qué antecedente maneja de Héctor Almandós, nuevo entrenador de Rangers? Bueno, que fue un, un jugador de L, eh, salió campeón de la Liga Eh, al mando de Carlos Bianchi un eh, jugador un central muy aguerrido eh, yo creo que ese va a ser la la tónica el sello eh, yo creo que le va a colocar también un equipo que, que sea aguerrido que, que que le como le gusta a él como fue en su época de jugador así que Bueno, esperemos que que nos vaya bien, esperar eh, conocerlo eh, en cancha y eh, ojalá que el día de mañana sea sea eh, lo, lo esperamos con, lo, con los jugadores. Trae su ayudante de cancha y un hecho que llama poderosamente la atención, viene con dos preparadores físicos. Sí, sí, eso no no nos dijo Martín que venía con dos con dos preparados físicos, un avivante de, de cancha, que edita lo, los videos, así que esperemos que, que nos vaya bien, porque es el único objetivo, tenemos que, que arranque el bien, que nosotros nos, nos acoplemos de, de la mejor manera y, y rápidamente eh, que sea un fiat mutuo para para arranque el, adelante, es el objetivo y Y, y bueno, esperemos que, que que nos vaya muy bien. ¿Qué se conversó a nivel de plantel? ¿Los sorprendió el nombramiento de de de este entrenador? Es que eh, del desde el primer momento ya cuando desvincularon a profe Carlos, ellos se fueron a Argentina. O digamos que iba a ser argentino. Eh, ellos eh creo que se entrevistaron con con muchos entrenadores y, y optaron yo digo de un, Eh por lo mejor, así que esperemos que, que nos dé eh, buenos frutos, un buen entrenador viene con un cuerpo técnico así que eh, que nosotros estemos a disposición de él y, y que él nos conozca rápidamente para empezar eh, ya ganando estos partidos que que nos vienen aus docente dialogamos con Juan josé bonoz en tu larga carrera jugando para. Rangers, Lota Schweiger, Universidad de Concepción, San Felipe, Osorno, Curicunido, eh, eh, os, eh, se me queda Palestino, eh, entre otros eh, equipos. Eh. ¿Cuántos técnicos extranjeros ha tenido y alguno que lo haya marcado? Bueno, no... No no tanto extranjero Sí... Eh bueno, la primera etapa acá en, en Ranger 2004 tuvimos ya a Gerald Hernando Reynoso, eh pues bueno, todos lo conocimos como jugador, eh como técnico no tenido la, la regularidad a nosotros eh que como técnico uno quiere ahora se encuentra en, en Valdivia, en segunda profesional. Eh, yo creo que me marcó el palestino Gustavo Benítez por un, un un un técnico metódico, muy trabajador que a pesar de de su edad, de su larga experiencia de su liga, que está eh bien actualizado junto a su BFS, maestro de Aruso, eh así que yo creo que ellos nos marcó ellos eh Son muy cercanos al jugador y, y, y sacan muy mucho rendimiento a, a cada uno. Aunque Gustavo Benítez ya tenía en su currículum eh, varios títulos un, con Colo-Colo. Eh, j ¿qué es lo más difícil para un técnico extranjero que venga a abrirse paso a nuestro país? Como tantos casos hemos conocido en ambas divisiones conocer conocer la edición, conocer a los jugadores que que uno tiene eh y, y, y después empezar a jugar a a ver también a, a conocer a a los equipos, a los jugadores contrarios, creo que esto se hace más más, más difícil y, y tratar de con los jugadores que que uno tiene eh tratar de de de de formar su su idea de juego la filosofía que que intentar y y bueno, que, que lo capten después los jugadores, de uno viene sin conocer a los jugadores, sin conocer la edición y, y eso yo creo que que va a tardar un poco, pero pero con la calidad de jugadores que que, que nosotros tenemos en el plantel con con jugadores un plantel entrenable, yo creo que que se le hace fácil nosotros tenemos toda la la, la gana todo de, de salir de esto eh, si estamos entregando el 100, 120, colocar el 150 porque nos está faltando un cachito y ese cachito yo creo que, que, que tenemos que encontrarlo rápidamente para para para ganar la 3 y eso es lo más importante y eso es el objetivo primordial de, de este equipo ya que Eh, queremos estudiar una edición y, y nos podemos dejar escapar juntos y, y bueno después ya a tomar y, y, y ganar de ojalá que sea este fin de semana jo es verdad que el jugador de fútbol eh, eh, en pocos minutos en la primera charla ya sabe qué tipo de entrenador va, va a tener eh, lo lo le saca una radiografía y eh, eh. Sí, por, por todos los planteles que uno ha estado, de repente uno ya al conversar con los técnicos, uno ya sabe ya eh, con, con qué técnico uno se encuentra. Creo que después a pesar de los días, todo uno está dando cuenta de su metodología de trabajo, eh, cómo es como persona y todo eso. Así que uno... Eh, Dentro de unos días uno ya sabe ya que qué es lo que quiere y que lo que busca y y y uno tiene que ser ahí es eh, eh ser entrenable y ser eh estar dispuesto para para cualquier cosa ya que eh tenemos que ayudarlo mutudos y, y ese y eso no sólo lo que queremos ir ir pues el objetivo final que es, es subir a primera y todos tenemos que que, que ayudarnos. Todos los técnicos trabajan durante la semana, unos mejor que otros, pero eh, al fin y al cabo lo que mandan son los resultados. Es el tema de hoy, ha dado mucho cuesta llegar a un equipo con con, con una política deportiva, un, un proyecto de dos años, es muy difícil hoy en día que, que un equipo esté buscando eso. Ya el equipo eh se busca rendimiento resultado, y en, eh, eh, resultados y enseguida resultados que que se ven rápidamente y eso también lo has notar en provincia provincia y, y esa es la presencia uno como eh, tema técnico eh, y fútbol eh, lo que uno tiene que cumplir día a día eh, los técnicos hoy por hoy por eso están duran eh, poco porque pierden dos o tres partidos y ya son cuestionados pero, pero así está el fútbol hoy eh, es difícil que un club se proyecte a dos o tres años así que el fútbol de hoy es rendimiento es, es resultadista y, y, y tratar de, de conseguir un objetivo claro lo, lo más rápidamente en otro plano de la información Fue la noticia de los últimos días. Un 18 de septiembre tomó la drástica decisión de suicidarse Eduardo Bombalet. ¿Qué representó para usted la figura de este polémico comentarista? Bueno, al principio eh, una pena, una pena enorme porque eh, uno de repente lo escuchaba. Eh, ese último tiempo no... no no no supe dónde dónde estaba él eh, creo que tenía un, un programa en internet en alguna radio también de Santiago y pero al principio fue fue visto y escuchado por por mucha gente eh, creo que dejó una huella importante acá en, en los medios de comunicación porque se se abrió muy rápidamente de lo que de las palabras, de cómo él veía el fútbol, y bueno, eh, ya todos sabemos la pizarra que él la sacó, que la gente se de del, del funcionamiento de, del, de la selección, eh, cómo jugaba eh, el tipo de jugador eh, en contra y, y de lo que nosotros ten tenemos... Y bueno muchas cosas más que que que, que uno que nos dejó eh, y bueno ahora una, una pena porque de la forma que que se fuee eh, creo que no se lo no, no se lo ve a nadie así que lástima y, y bueno así que muchas personas hablaron muy bien de él de las personas que le ayudó en comunicación y eso también. Eh, eh eh te hace dar cuenta que que fue una una muy buena persona ya que eh hagan chile fue eh, tenía civildor y tenía de así que eh, eh es una persona que, que que se dio a conocer tal como tal como era jo gracias por dialogar con señal deportiva buenas tardes no, buenas tardes Pepe, hasta luego muchas gracias, gracias. Juan José Albornoz, en diálogo con nuestro programa. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción. Usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con 3, Oriente. Inmobiliaria Independencia. Tu casa, tu independencia. Con respecto a un ballet, en 1994 decidió tomar los micrófonos en donde explotó una faceta que pronto lo distinguió de todos sus pares por su lenguaje directo y críticas sin anestesia en contra de futbolistas, entrenadores, periodistas y dirigentes que lo llenaron de amigos y enemigos. Ahora, dentro de un instante viene eh, viene eh, un compacto de etapas que tuvo Eduardo Bombalet en, la, en las comunicaciones. En Termocol...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 varias veces, eh, a Eduardo Bonvalet. Y, y sin duda, en su momento tuvo alguna cercanía con la ciudad de Talca a través de esos diálogos. Eh, como entrenador, dirigió solamente a Deportes Temuco, con el que descendió a tercera división en 2007. Su hijo, Jean-Pierre Bonvalet, estuvo probándose en Rangers un par de semanas eh, por el año 2005 cuando dirigía Yuri Fernández pero eh, no quedó eh, eh, eh, contratado y Bombalete vino como espectador a un, a un partido Rangers al estadio fiscal de Talca y como entrenador de deportes Temuco también lo vimos el año 2007 eh, eh, ubicado en la banca eh, en, en la primera B al estilo de señal deportiva con la con miguel ángel valenzuela en, en el compacto eh, editando eh, etapas de bombalet en las comunicaciones queremos rendirle este humilde homenaje espero el día de mañana no tener un reconocimiento en absoluto pero fallecer teniendo la satisfacción de que miré el horizonte y mire largo contrario Y que les dije, hey, podemos ser campeones del hey, podemos retirarnos. Para todo eso, tenemos que amar. Y amar es sinónimo de ponerse en que es uno muy que todos los niños de este país se lo quieren poner. Un gran abrazo que nos encontramos mañana a las 7 y media de la mañana. Yo lo quiero que ustedes vayan a la Raza Italia a celebrar un triunfo. Yo quiero que ustedes vayan a celebrar la Copa. Yo no quiero que vayan a la moneda de vuelta de un mundial por llegar octavo de final. Cuando ganen la Copa América vayan a la Paz Italia. Eso es ser ganador. Venga, papá. Una paz. Estuvo al lado de Jesús. ¿Tú lo sentiste así? Sí. De verdad, él. Entonces, sí. Por lo tanto muchachos, no se olviden pasarán 100 años Ustedes serán nuestros hijos Pero sus nombres pillarán por siempre Muy agradecido de ustedes En que todos se puedan seguir sin vida del horizonte Y todo lo que hace es con pasión La pasión es sinónimo de amor al ponerse esa camiseta y jugar en la forma disciplinada y entregando todo es producto del amor que sienten por su país y nosotros no, no solo tenemos que sentir orgullosos de levantarnos ante cada adversidad que nos toca como está tsunami donde se vuelven nosotros cuando un volcán destruye nuestro pueblo con un tsunami destruye nuestro pueblo Hay que ser chileno solamente para poder soportar terremotos de grado 9 quizás hasta nos han faltado la verdad pero yo creo que han superado los 10 no existen 11 entre la escala de Richter pero yo creo que han superado los 10 donde hemos, hemos estado en el suelo y la política se deja de lado las odiosidades se dejan de lado es un pueblo tremendamente solidario al ser solidario es lo mismo de ser campeón es muy difícil que un país se levante de las y Chile siempre se levantaba de las vidas para después nunca temerlo de las y ahora nunca más le vamos a tener a nadie yo quizás no he tenido nos convertiremos en hueso de alguno en ceniza que se me llevará bien que es lo más seguro pero si sí puedo asegurar con todas las cosas dicho, que todas han cumplido hay ninguna que no se haya cumplido Chile va a ser campeón lindo, compacto y Bombalet se fue viendo a Chile campeón de la Copa América lloró de felicidad por el título continental obtenido por la roja de Jorge Sampaoli creí que nunca íbamos a conseguir algo así, dijo en otros eh, temas Chile vence 5-0 a Venezuela en Copa Davis y espera rival en el grupo americano 1 Chile está en la estaba en la tercera división de Copa David, ahora ya ni siquiera hay interés de los auspiciadores, no es transmitido los partidos por televisión abierta, va a poco público, pero lentamente se trata de volver a lugares donde Chile estuvo en otras épocas con Nicolás Masu como capitán. ¿Y qué cosas sucedieron en el fútbol internacional? Manuel Pellegrini perdió nuevamente con el Manchester City, había perdido en la Champions League ante la Juventus y ahora eh, pierde eh, por 2 a 1 eh, ante el West Ham pero se mantiene como puntero con 15 unidades eh, en la Premier League y Mourinho ganó el Clásico y la guerra venció 2-0 el Chelsea al Arsenal y Alexis Sánchez no gravitó y fue reemplazado una larga sequía el peor momento de Alexis Sánchez desde que se incorporó al Arsenal, nunca estuvo tanto tiempo sin anotar goles como el que lleva ahora, no marca hace casi cuatro meses suma 500 minutos de sequía y es el blanco de las críticas por el irregular arranque de temporada de su equipo y Arturo Vidal espantó las críticas en Alemania con un golazo, el Bayern Múnich goleó en casa al modesto Darmstadt 3 a 0 y sigue consolidando un inicio perfecto de temporada, 5 triunfos 15 puntos, eh, puntero de la competencia y marcó su primer gol por el Bayern. Arturo Vidal, que ha tenido críticas de Franz Beckenbauer en los últimos días. Campeón del mundo, Beckenbauer, en Alemania 74, que declaró no era lo que se esperaba de él, debe jugar mejor y debe controlar su disciplina. Y Vidal, la única manera de callar las críticas es con rendimiento y ahora marcó un golazo. Lo dejo en buena compañía con la Feria Nacional, del Hogar. Muchas gracias por la atención dispensada. Buen inicio de semana después de la celebración de las fiestas patrias. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica con la camiseta de los ganadores jugando cada día su mejor partido.